Algunos、eh, inconvenientes referente a cosas que vamos a ir conversando durante el programa.、Eh, vamos a ser bastante transparentes en la información que vamos a entregar. No teníamos la posibilidad de tener a nuestro Radio Control, como siempre, pero ahora tenemos a Juan Carlos Paredes, que también es el director de esta radio. Recuerden que estamos en Radio Puente Alto, en el 107.5 de la banda FM. Transmitiendo para el área metropolitana y también a través de la señal online para todo el mundo. Desde el sexto piso del edificio Alto Maipo, en el corazón de Puente Alto, comenzamos este programa. Y JC, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, JC ahí va a ser entonces ahora nuestro radio control, espero cada día viernes.、Eh, entonces, ¿nos puedes decir cuál es el tema con el cual vamos a iniciar el programa? 全ての世界の世界の n 界の世 c の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世 フェ Entonces, continuamos con nuestro programa Lo que Pasaba, la banda Séptimo Rayo. La música característica, por supuesto, de este tu programa Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal. Esta música característica es de la banda Bison Divine y el tema se llama Black Mask of Fear, negra máscara para el miedo. Bien. Vamos a conversar un poco referente a lo que ya les, les decía o más o menos les adelantaba.、Eh, por supuesto, estamos en la compañía y el auspicio de Cerveza Valvier, que es la auténtica artesanal valdiviana. También tenemos algunos ejemplares de nuestra revista Fansign de ocupametal.org. Y... Vamos a conversar un poco referente a cómo terminó el año 2017 y cómo comienza este 2018 referente a lo que se refiere a esta organización. Haciendo una evaluación, el año 2017 terminando,、eh, la verdad es que las cosas、eh, no iban tal vez de la manera más óptima para con los proyectos que se estaban d e a r r o a n d o Queriendo sumar esta organización, fechas tenemos. De hecho, ahora hay nueve fechas, las cuales están ya publicadas en el chat oficial de la organización y las, las bandas ya están postulando estas fechas.、Eh, sorpresas tenemos si bandas del sur van a participar en los próximos e v e n t f e s t y festivales. Y acá en Santiago tenemos a la banda Difalia que viene desde Tomé, también Carmachine、eh, Carmachine Carmachine. No sé cómo se pronuncia.、Eh, esta banda es de Talcahuano. También tenemos、uh, una banda de Concepción, otra de Los Ángeles y una de Temuco, las cuales próximamente vamos a dar su nombre. Y obviamente va a ser publicado en redes sociales todo esto、eh, referente al próximo Metal Factory Fest, el cual se va a realizar el sábado 3 de febrero en Crea Rock Chile. ...en Las dependencias de este tremendo espacio. Eh, con lo cual, las bandas se presentan 15 bandas y、eh, con un sonido de primer nivel, con un backline también profesional y lo más importante de todo, grabación de videos a 5 o 6 cámaras en full HD. Esto es completamente gratis para las bandas que participan en este certamen, en esta segunda versión del certamen ya, porque el Metal Factory Fest ya va en su versión número 9. La versión número 7 se hizo en Crear Rock en esta misma magnitud de despliegue técnico. O sea, las bandas se presentan y con un inmejorable sonido, amplificación, backline, escenario, escenografía, iluminación y por supuesto videos en HD, los cuales están, quedan completamente profesionales. Es llegar y subir a redes sociales. Si ustedes toman en cuenta, si consideran, un video. De una calidad baja sale、eh, unos 200 mil pesos, 250 mil pesos, producir un video de una calidad más o menos. Ahora, Ocupametal les regala tres a cada banda que participa en este certamen. Imagínense la cantidad de plata que se están ahorrando. De eso se trata esta organización, de dar. La cabida, el espacio, la vitrina necesaria a las bandas emergentes del rock y metal underground en Chile. Continuamos y con más fuerza como organización. Esperamos el apoyo de todas las bandas y de los músicos y sucios que quieran seguir sumándose a este proyecto. Quiero agradecer muy especialmente a m a r i l y n Yáñez, que desde el sur está moviendo toda esta logística para con las bandas del sur y que próximamente. También va a ser obviamente conocida dentro del directorio de ocupametal.org n en una próxima asamblea. Esperamos. Vamos a también decir y a desear la mejor de las suertes, y de todo corazón, con la humildad correspondiente, a la banda Cadalso. Cadalso、eh, se ha separado de su vocalista, que es quien habla. Eh, tengo que decir con mucha altura de miras, independiente de la decisión que se haya tomado,、eh, no voy a escudriñar en cosas que no entiendo aún, pero、eh, a veces por algo pasan las cosas. Yo debo decir en lo personal que hace 23 años formé la banda Cadalso.、Eh, siempre fui el vocalista. Me ausenté por algo así como de un año y medio. Hace siete años atrás, por motivos de salud personal, y sin embargo, volví nuevamente.、Eh, esta decisión、eh, se tomó a nivel banda. La verdad es que yo no, no sabía el tema, pero le deseo la mejor de las suertes a la banda Cadalso que c o n t i n ú en adelante con sus proyectos, éxito en todo. Eh, y lo personal, voy a tomar nuevos proyectos en el ámbito musical y, por supuesto, el proyecto de la organización OcupaMetal sigue mucho más firme este año. Hay nuevas、eh, ideas y nuevas cosas que se van a llevar a cabo desde la próxima asamblea en adelante. Este año viene potente, viene cargado de música, rock y metal, que es lo que a nosotros nos convoca como organización. Así que a todas las bandas, a t o d a d a s A toda mi gente, simpatizantes, músicos, gente que apoya y cree en este proyecto, le doy las gracias. Y por supuesto, vamos a seguir este año con mucha más fuerza que en años anteriores. Vamos a ir a la música. La, la próxima banda y el próximo tema, ¿JC cómo se llama?、No. Vamos con la banda Presagio y Destruyes. Ok, volvemos entonces con este primer programa del año 2018 de OcupaMetal.org para Visión Metal Rock, el programa de rock y metal underground de esta nueva generación de bandas de la organización OcupaMetal. Continuando un poco hablando en referente a nuevos proyectos para este año. Teníamos para el sábado 3 de marzo la versión cumbre del Metal Factory Fest de organización OcupaMetal, la cual se iba a realizar en el estadio Lo Blanco. Imagínense, con el respeto que se merecen、eh, productoras u organizaciones, es demasiado el trabajo que se da para con producir un evento desde hacer un flyer en adelante. Sin embargo, Este trabajo a sudor y empuje, con autogestión, es siempre,、eh, digamos que, sobrevalorado por algunos y m e n o s p r e c i a d o por otros. El nivel de producción, aunque sea una fecha, una tocata, aunque sea en un bar, imagínense todo el despliegue que hay que tener, con recursos técnicos, sonoros, iluminación, logística, prensa. Un montón de actividades que se deben hacer para poder llegar a buen puerto y que se produzca un evento de una magnitud medianamente considerable. Los eventos de esta organización van siempre acompañados de todo lo dicho anteriormente, desde prensa hacia arriba, posicionándonos en un lugar que no es un bar, que no es un centro de eventos, sino que estamos hablando de un estadio en sí. Es bastante considerable todo el despliegue que se moviliza para este certamen. Sin embargo,、eh, por orden del de,、eh, mismo municipio, esto se corre de fecha, pero no va a llegar más allá de mayo, porque ya en junio cambia el tiempo y por lo tanto no es factible hacer una actividad al aire libre en un estadio. Una actividad de esta magnitud. Por lo tanto,、eh, según las conversaciones que tengo, el evento va de igual manera. Puede que vaya a fines de marzo, durante abril o máximo mayo. Pero de que va este tremendo festival, va. Sorpresas también vienen, por supuesto. Vamos a tener una banda potente. Y, por supuesto, el abanico de bandas de esta organización, las cuales. Siempre la, el público se lleva una muy buena impresión, dado de que. La verdad es que este festival está creado para eso: para dar a conocer a estas nuevas bandas, a esta nueva sangre de, de músicos y el arte musical que vienen a exponer. Digamos que el público va por la banda Cabeza de Cartel: es una banda de nivel reconocido, pero de paso se lleva una muy buena impresión de bandas. Estas bandas de la organización del staff, las cuales son de muy buen nivel, y no es que sea peyorativo el comentario, que yo lo diga. Son muy buenas las bandas. Agradezco el apoyo siempre y aprovecho de enviar saludos a toda mi gente. En este caso, vamos a enviar unos saludos inmediatamente. e q u e me están diciendo por acá? Ay, qué terrible. Vamos a bajar un poco el volumen de esto. Bien, lo que decía entonces,、eh, saludos a. Eliana Sofía Martínez, la cual nos da sus bendiciones. Muchas gracias por este año 2018. Muchas gracias, Eliana Sofía. También para Natalie Nebot, la cual también nos envía sus saludos y dice que, por favor, Raúl manda saludos. Ahí están tus saludos, Natalie. También para David Campos. Para Mauro e Spingosa. l a e p n g o s eh Mucha gente saludando acá. Mucha gente en Facebook me dice también en Radio Control que estamos、eh, siendo visitados por mucha gente. Sí, creo que echaban de menos este programa. Muchas gracias a todos por su apoyo.、Eh, un saludo en especial también, por supuesto, <ríe> a Marilyn Yáñez de Nel Sur. Un besito también para ella.、Eh, Bueno, y también comentando, por supuesto, con las nuevas actividades de esta organización, lo que tiene que ver con este festival, con el Metal Factory que se realiza en Crea Rock. Esto se va a realizar cada dos meses. Así, las bandas y las nuevas bandas que vayan ingresando van a poder también tener su material en formato profesional, audio y visual, para poder difundir en las diferentes plataformas y redes sociales. No es menor lo que está ofreciendo esta organización. Así que. Nosotros lo único que pedimos es la constancia, la perseverancia y el empuje que tiene cada banda por hacerse un sitial, un pequeño sitial dentro de este tremendo camino que significa posicionar una banda en el circuito metal underground en Chile. Estamos para eso, esta organización trabaja para eso. Ah, me dicen por acá, a ver. Oye, borraste lo que escribí en el comentario del programa. Yo no he borrado nada acá. Yo no he borrado nada. Así que. No entiendo por qué, claro, acá me dicen.、Eh, Oye, borraste lo que escribí en el comentario del programa. Pero no es así. Yo no he borrado nada. No tengo acceso a borrar nada. Además, por q u e tendría que hacerlo. Eh, bien, vamos a continuar entonces.、Eh, si JC me permite, ¿cuál es la banda y tema que viene a continuación? Vamos con la banda Canone y Vulgo.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 La boutique del rock y el metal underground. Explícito a estampados. Tu estilo lo llevas impreso. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Ok, volvemos entonces con tu programa Visión Metal Rock desde los estudios centrales de Radio Puente Alto en el 107.5 de la banda FM. Para el área metropolitana y por supuesto a través de nuestra señal online para todo el mundo. Vamos a recordar de que este primer programa de este año 2018 viene cargado de metal y rock, como ha sido hasta el momento.、Eh, para las personas que están recién sintonizando, soy Raúl González y por supuesto estoy a la cabeza de este programa este viernes y todos los viernes desde las 20.15 a las 21.15. Vamos a ir con el próximo tema y la próxima banda. Vamos a hacer una, una especie de. Un remember referente a.、Eh, bandas que. Bueno, en este caso, la banda que ya no está en esta organización, que estuvo con nosotros, <ríe> se ríe, JC. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a hablar un poco de eso. También vamos a continuar enviando saludos. Por supuesto, a, a ver, voy a saludar a Max, de, que es el profesional técnico en sonido,、eh, perdón, profesional ingeniero en sonido en Crear Rock Chile. También a Robinson, él tiene que ver con la parte visual. Entonces, uno es profesional en audio, el otro es profesional en la parte visual. En Crear o c k Chile, que es、eh, uno de nuestros brazos derechos en esta organización. Agradezco、eh, todo lo que se ha formado como amistad y como nexo con Crear o c k para las bandas de esta organización y, por supuesto, a todas las bandas que ensayan en ese espacio. Mis saludos también son para personas que también estuvieron en algún momento. En el directorio de esta organización, un saludo para Natalia Araya. Espero que la salud de tu hermano、eh, continúe en mejoría. A、uh, la banda Canone,、uh, Atomic Genocide, Distraught, Cianuro, a r c h i t e Desolation, p i l l s a n Drinkers, d La Mer b a n Barbeta, Macho Cabrillo, Ignos Blood, Colmillo. Bruta la agresión. Y vamos a ir ahora, sí, JC, con una de las últimas bandas que estuvo presente en el j u e o metal.org. En el staff, vamos con c a d a l s o y esto que se llama j a v e s Ok, entonces continuamos con nuestro programa Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal. Sí,、eh, vamos a comentar un poco. ¿Alguien si quiere ganar cerveza de Ocupa Metal? Serían tres cervezas: una Black, otra Pel y otra Red, entre variedades. Que es esta misma, cerveza Valvier, pero es cerveza. De Ocupa Metal, la verdad es que es la misma cerveza, es valdiviana, solo que vienen ediciones con nuestra etiqueta. Y en este caso, por ejemplo, esta, esta cerveza es la Black, cerveza Black, Valbier, la voy a mostrar. Esta cerveza Black, nosotros hemos cambiado la etiqueta y. La black corresponde a Metal Factory Fest. La red corresponde a Legions of Under Metal Festival. Y la versión Perl, a la variedad Perl, a es、eh, del festival u s a r e s de la Muerte. Los tres festivales que están registrados a nombre de esta organización. El concurso consta en lo siguiente. Atención. Las personas que me digan dentro de los próximos. Diez minutos q u escriban e ahí en l mismo donde están conversando Ahí en el chat estamos transmitiendo en directo las personas que me digan c ó m o aparte de que es el metal factory fest en su versión número 9 dónde va a ser este festival el sábado 3 de febrero cuál es la locación cuál es el lugar d ó n d e se va a realizar este festival personas que me contesten voy a rifar Perdón No, no. No voy a rifar, voy a regalar. No es una rifa. <risa> Me corrige, JC. Sería tres premios.、Eh, vamos a regalar cerveza. Tres variedades de los, nuestros tres festivales. Vamos a regalar tres cervezas a la, a la primera persona que nos diga la respuesta, el lugar, la locación donde va a ser este festival. Al segundo premio se va a llevar una p o l e r a de la organización, esta misma. La cual visto con mucho orgullo una polera de la organización, donde aparece el logo de frente, también lo tienen las mangas, y atrás aparecen todas las bandas de la organización OcupaMetal y que participan con esta organización.、Eh, y el tercer premio va a ser, va a constar de un regalo que hace. Artaria Records, por supuesto, otro de n u e s t r o s a u p i z a d o r e s que se me había olvidado decirlo, pero en los comerciales sí está saliendo. Tres premios para tres personas que puedan decirme en diez minutos dónde va a ser la locación del próximo Metal Factory Fest en su versión número nueve: tres cervezas, una polera, más el premio de regalo de、eh, Artaria Records, que es el sello que trabaja también con ocupametal.org. Vamos a ir con la música mientras la gente empieza a contestar allá en el chat. Y vamos con... Esta banda muy pedida por todos. Backdraft. Y este tema que se llama... Corazón de Hierro. Entonces, lo que pasaba, el corazón de hierro con la banda Backdraft. Un saludo para Milo l a w l e s también para mi amigo Mota, el Mota Cristóbal Mota, y también para toda la formación de、uh, Andrés, la bestia Negroni, sentado en la batería también de Backdraft.、Uh, Andrés, su otra guitarra, y bueno. Eh, se me queda uno en el tintero, c ó m o se llama el abuelo. De, de cariño le decimos el abuelo. Pero bien, un saludo para todas las bandas, todos los músicos, todos mis amigos de todas las bandas de esta organización. La verdad es que hoy, como el primer programa de este año 2018, estoy bastante contento. Estoy muy contento. La noche ya está cayendo en Puente Alto. Se pueden ver de acá, desde la altura, todas las luces de la ciudad, el centro mismo. Eh, la invitación la quiero extender para las bandas, músicos o representantes de las bandas de esta organización que quieran venir a participar acá y que se puedan sentar en cualquiera de estos sitiales y poder compartir también un poco de su historia, su, su discografía, anécdotas, etc. Los espacios están abiertos para la cultura, la música y el arte, para el rock, para el metal. Bienvenidos sean todas las personas, músicos de esta organización que quieran venir y acompañarme. Cada viernes en este espacio que está hecho para ustedes mismos. ¿Ya? Vamos a ir con otra banda de esta organización. Les recuerdo, acabo de hacer un pequeño concurso. Si alguien quiere ganar cerveza Ocupa Metal, que en este caso es de la misma variedad de cerveza v a l v i e r una excelente calidad de cerveza en tres variedades, más、eh, otro premio. Que es una bolera de esta organización y otro premio que lo regala Artaria Records. Si alguien quiere participar, la pregunta es: La próxima versión de Metal Factory Fest de organización Ocupa Metal es la versión número 9. Quiero que me respondan: ¿dónde va a ser el lugar, la locación donde se va a realizar este evento el próximo sábado 3 de febrero? o d e se v r e r e d ó n d e se va a realizar este festival? Contesten en el chat y al final del programa entregamos los premios. Vamos ahora con la banda Inhel i y este Instinto Asesino.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 Es bastante... Ay, bastante meritorio decir de que hay mucha gente de que tiene el afán por participar de nuestro programa.、Eh, me n o m b r ó acá a todos los lugares de los próximos certámenes de esta organización. Me nombraron, por ejemplo, de que el huevo en Valparaíso, pero no es allá. Me nombraron, está bien, o sea. Este certamen, este festival va a estar en fechas posteriores, en fechas que ya están agendadas c o n los dueños de locales y toda nuestra logística en estos locales. Pero esta versión, la versión número 9 precisamente no es ni en el huevo a l p a r a í s o Tampoco es en Golden Barrancagua. Tampoco es en Bar Sal Si Puedes de Talcahuano.、No. Eh, <risa> tampoco es en el Estadio Lo Blanco. でも、これは私たちのプレゼントです。私たちのプレゼントは、私たちのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たちのプレゼントは、私たちのプレゼントは、私たちのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たちのプレゼントは、私たちのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレゼントは、私たのプレのののの Uh... <risas> que curioso esto.、Eh, una polera de la organización o c u p a Metal para Fernando Ignacio Tello Morales. Mi amigo Tello de la banda Atomic Genocide se lleva una polera de o c u p a m e t a l o r g Y aún no tengo quien se lleve el premio de Artaria Records. Pueden seguir participando. Bueno, que ya está de más. <risa> la novena versión de este festival, el sábado 3 de febrero, de Metal Factory Fest, va a ser en Crear Rock Chile, en Carmen 973, Santiago Centro. Esa es la respuesta correcta. Pero alguien, si quiere escribirme algo me parece más o menos, digamos,、eh, gracioso, simpático, le voy a regalar el premio de. Eh, Artaria Records. Vamos a ir con una última canción. Seguir entonces con este último tema de esta parrilla de esta tanda musical de hoy. Ahora sí, vamos con el vamos con Olvido y Polvo de la Oveja Gritona. Entonces, lo que pasaba la oveja gritonea con olvido y polvo. El último premio, ya que Natalie Nebot se ganó、eh, el pack de tres cervezas entre variedades: cerveza OcupaMetal.、Eh, Fernando Ignacio Tello Morales, mi amigo Tello, se ganó la, la polera oficial de OcupaMetal.org. Y. Tenemos el premio del de, sello Artaria Records, en este caso recae para David Campos. Mi amigo David Campos se adjudica entonces el premio de Artaria Records. Y bien, estamos llegando al final de este programa, de este primer programa del año 2018. Les recordamos que la próxima semana y cada viernes vamos a estar desde las 20.15. En adelante compartiendo lo mejor del rock y metal underground de este género que nos convoca como organización en este hermoso arte que es difundir la música nacional en este segmento los premios ya están entregados las fechas ya están dadas muchas gracias a la gente que nos ha sintonizado el día de hoy gracias a toda esta gente que virtualmente nos acompaña por la red online Y también a toda la gente que se ha sumado al 107.5 de la banda FM Radio Puente Alto. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima semana. Los dejo con la música característica de esta organización. Que es la banda Vision Divine. Con Black Mask of Fear. Hasta la próxima semana. Raúl González. Buenas tardes. <música>